Estábamos señores escuchando algo de ama de llaves, estábamos escuchando absorbiendo tu alma eh, Bueno, están sacándose fotos acá, están re flower los pibes, mucho metal, mucho metal están re flower este, Bueno ¿Qué pasa que todavía? ¿verdad? ¿Para qué yo quiero posar todavía? Foto en, foto en vivo al aire, dale Bueno, chicos, cuéntenme cómo surgió este tema, quién es el artista que puso la letra, quién pusieron la música, cómo, cómo nace este tema mirá, se pone todos, todos pone como te está explicando viste o sea, este tema Absorbiendo tu alma eh, habla un poco de de la tele eh, no Absorbiendo tu alma es una verdad que lo tuvo un poco de se de, acaba de separar la maya de vivo se mandó no, <risa> habla un poco de de la tele y todas esas cosas como que que no estés tan ahí sino que vayas a buscar las cosas a la calle que no es tanto como te lo dicen ahí adentro eh, y bueno fue una letra que trajo Carlos, el batero que sí Recién acabo de ingresar. Saludamos a Carlos. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Todo bien? Hola, mucho gusto. Saludo a la gente que conoce la banda, que son muchos, gracias a Dios. Y saludo a mi señora que está escuchando la radio, que no me golpee porque voy a llegar medio tarde. Y bueno, eh, sí, acá estamos. Acá vamos vamos a leer un mensajito que llegó que dice... Pasen su número, chicos, dale. Así charlamos un poco, dale, Camila. Bueno, Camila, te cuento, ¿te puedes comunicar con nosotros? Sí. Vía línea directa al 0, 2, 3, 20, 45, 24, 23, 0, 2, 3, 20, 45, 24, 23. Y pues también mandarnos mensajes, a todos los que quieran estar ahí de otra vez, quieran saber algo, preguntar algo a la gente de Ama de Llaves, al 15, 67, 98, 52, 46, o mandan mail, si no, a www... Eh... Ah, no, me olvidé no puede, no, Ahí no, está, no. <risa> me trabé FMLaposta.com.ar Así era la cosa Bueno, estábamos hablando recién de este tema Y me estabas contando de cómo surgió más o menos. ¿De, qué, ¿De qué se trataba? Bueno, fue se una se... letra que trajo Carlos y, y una melodía también Y bueno, me acomodé un poco la letra Ese día estaba un poco inspirado Y bueno, salió eso eh, Después el tema después el siguiente tema de Secretos Que fue un tema que hizo Fernando El violero Gracias eh, Y bueno, después los otros dos son de, de Herrera, que es el... Félix Herrera es el, el ex tecladista los otros dos temas, que son Comenzar de Nuevo y, y Sin Te Luz. Sí. Y bueno, y siempre salen así los temas. Siempre una parte pone uno, la otra el otro y bueno, y se arman los temas. ahora tiene que pasen sus números, no el número de la radio. Eh, no sé que lo ahí debatan entre ellos ahí lo paso a no, quiera ¿con quién? ¿Con quién hablar va Con ahí vaquera, está da, pasale Sergio se está muy lejos no, no, sí, pero tan cerquillo me... vos sos el, el representante de... bueno, hablemos un poco de, de, de cómo es un show de Amas de Chaves quiero que me cuenten Para la gente que no es habitué del, del, del palo del metal, para la gente que no es habitué de, de este... Es pura adrenalina. Es pura adrenalina. ¿Con qué nos podemos encontrar en un show de Ama de Llaves? A ver, cuéntenme. No, principalmente, bueno, la música, si sí. te gusta. No, sí. sí, sí eso? Sí. ¿Eh? No, sí. sí. Bueno, hablá, hablá sí, vos, bueno. Sí. Aportá algo sí, mejor. No, me no, no, no, ¿Ah? sí, sí. Eh... Sí, no, nah, después no, no, bien es, bien no es un ground show Es simplemente ir a tocar, divertirse <risa> <risa> eh, Ahora sí lo confirmo, se acaban de separar Es eh, presentando un show nuestro eh, Nosotros vamos con toda la, la, la adrenalina como dice K, con toda gana, Tratando de siempre darle lo mejor a la gente Poner lo nuestro Más allá de que te tocan lugares Que, poner que no te convence el sonido ¿no? Este, vos tenés que tratar de de mejorarlo vos arriba y de repente se puede encontrar con un show música nuestra con unos par de covers eh, de repente el ambiente hacer saltar a la gente meter un tema que los todos. cuando vos me, me decías que hacen cover covers de de, de qué van están haciendo están haciendo en, actualmente en los shows eh, covers eh, siempre tratamos de hacer los nuestros sí dolor, a ver. Y últimamente estábamos haciendo de Deep Purple, hacíamos de Deep sí, arple, sí. Eh, un tiempo que hacíamos de Strato, eh Rata. Este, pero siempre primero lo nuestro. Bien. Y después a lo último meter todo depende de la cantidad de tiempo que tengamos para para tocar y bueno, si hay lugar se mete un cover como para para la gente y, Pero pero Siempre tratamos de hacer lo nuestro Nosotros bien. vamos a mostrar lo nuestro Que la gente conozca Y ver la, la reacción de la gente Pero bueno, gracias a Dios está ahora Siempre gustó la banda, siempre fue bien Así que bueno eh, ¿En qué lugares eh, estuvieron presentándose Y qué, qué fechas a futuro tienen ya Concretas Como para, para que la gente Los pueda llegar a ir a ver en vivo Y pueda conocer bien lo que es un show de ama de Amadellaves en vivo la futura, concreta, concreta, todavía no. Hay una por ahí para el 28, lo que era. Eh, 29 de mayo, me está mostrando acá Ramón también, en Spitkin, en Capital. Eh, Esa está confirmada ya. Y más o menos. Más o menos. Tengo que avisarle, Patricio. Pero es muy, bueno, es muy lejos, es en Capital, pero mayormente estamos tocando por, por la zona de San Miguel, por... el eh, sí. Claro, por Rodríguez, toda esta zona hemos Y fechas y lugares son buenas, no tan buenas. Estuvimos el, no sé si lujo, pero sí. la de tocar sí, sí, con sí, sí. Arma Fuerte. Bien, cuéntame de, de, de esa experiencia de haber tocado con Arma Fuerte, con todo lo que implica la, la, la, la, no sé si decir, la presión de tocar ante semejante público, que es un público bastante heavy por decirlo de alguna manera sí, eso fue lo que, lo que teníamos eh, nosotros el temor nuestro era ese de encontrarnos con un público que por ahí no le gustaba el estilo nuestro pero ahí nos terminamos de convencer que lo que estábamos haciendo era bueno porque la gente reaccionó muy bien muy muy bien es más tuvimos la suerte de que salga Iorio al escenario y que pida un aplauso para la banda Soporte porque hasta a él le gustó la banda y no Estaban nerviosos ellos porque iban a tocarlo a nosotros. Claro, sí, claro, sí, la verdad que ellos estaban nerviosos, sí. Yo, yo hablé con Diolio después de esa fecha y me dijo, la verdad teníamos mucho miedo porque estos pibes la rompen. Acá me insiste, Camila, me insiste, me insiste, que pasen su número, el de alguno de ustedes que no esté tan comprometido. Sí. Yo lo puedo, no sé si hay alguno no, que tan comprometido. Yo le paso el, el mío, Dale. el de Carlos. Por, <risa> al, por ahí tiene una fecha, boludo. por ahí es para una fecha no sí. pasa A lo mejor tiene, no sé, algún lugarcito por tocar Una guarda, salita de ensayo Guarda que la Camila puede ser Alguna eh, trampa eh. No sé, <risa> sépanlo eh, Yo se los dejo a ustedes, este Bueno, mientras tanto, mientras él busca el número por pasárselo eh, Cuéntenme eh, A ver eh, A nivel Cuéntenme de, de, de, de, esa, de esa experiencia Cómo fue salir al escenario y, como se dice salir al toro ante sepejante público que aparte es, es sabido que el público de alma fuerte es un público bastante cerrado en cuanto al estilo musical me dijeron que los trataron bastante bien sí, eh, sí. pero quiero que me cuenten la sensación de ustedes desde desde ustedes mismos sí, fue algo muy... lo primero fue nos matan nos matan nos bajan y nos caen atropados lo primero sí, fue yo. eso nos van, ¿Sí? a, nos van a bajar y nos van a matar y después la gente se copó había mucho mucho Eh, público enfrente de la valla que recordaba bien sus caras porque estaba ahí enfrente escuchando y después con los chicos de ahí nos fuimos fuimos a tocar a La Plata esa fecha, después de ahí con los chicos nos fuimos a, a cenar algo, a tomar algo sí. eh, volvimos y todavía estaban ahí y no. lo que más me sorprendió que encima llamaban me llamaron por el nombre ¿viste? yo de Sergio ¿viste, sí. miré así, eran los, los chicos estos que estaban ahí enfrente Che, qué bueno que sonaron, que bien que queda el teclado en el heavy, ¿no? Porque sabemos que sí. también puede ser que estén cerrados un poco musicalmente. Sí. Pero se está abriendo mucho la cabeza de, de los pibes en cuanto a la música, ¿viste? Sí. Qué bueno que queda el metal, qué sé yo, con el teclado. Y bueno, pasame algunos demos, ¿viste? Y te digo la verdad, había llevado pocos discos. Creo que tenía tres discos y... Eran como 10 pibes, 15, no sé. Igual después era, se los copiaron. ¿estás? Claro, sí, <risa> obvio, obvio. Pero la cosa así de te, sacar los tres discos y, y arrancármelos de la mano, ¿viste? dije, bueno, aguantá, <risa> bueno, poco. <risa> estaban esperando ahí que salga Iorio, como para que firmen algo todavía los pibes. Sí. Estaban a esa hora haciendo el aguante ahí. Y bueno, la verdad que fue, fue muy, muy bueno. Bueno, época. aparte el nervio fue ponerle cuando arrancamos. Pero cuando empezamos a ver la reacción de la gente era muy bueno y ya después ya no nos queríamos bajar ah, sí. o por ahí vos te bajás al escenario y decís la puta madre que iba así tocando loco", porque la verdad que eso no era algo que, que no sé, dio muchas veces y, y esa vez fuimos con ese miedo pero la verdad que lo pasamos muy bien nos quedamos muy contentos y, bueno. y aparte el después el después de tocar también fue muy sí, bueno sí, porque sí, sí. fue imaginante de mi parte, yo escuchaba alma fuerte hermética <risa> perdón eh, alma fuerte hermética lo escuchaba en mi casa sí eh, no empieza nunca me, nunca me imaginé que iba a estar ahí entonces al terminar de tocar vos estar parado y tenerlo ellos ahí al lado tuyo era como que ya eh, ya está sueño cumplido el sueño del Que se, puede se, se baje el tano y que te diga te dé la mano eh, en eso, eso ya garpa como dicen los metaleros ahora. pero estuvo bueno estuvo bueno el reconocimiento de ellos, de la gente, del manager de ellos, se acercó, estuvo con nosotros sí, hemos logrado una buena amistad con ese tipo y ayudó, ayudó bastante a la banda va concibiendo fecha todo, preocupándose siempre por la banda para que estemos tocando ofreciendo fechas muy buenas por todos lados, por todos lados por todos lados y bueno anduvimos por, por Mar del Plata también un tiempo o un tiempo, una fecha, una fecha un bueno una fecha. ese fue vacaciones el pibe bueno saber, ¿eh? <risa> sí. ahí seguió ya. Una, hacer un show y yo me quedé <risa> en y ya tenemos en la <risa> Mar del Plata con Renacer buena fecha, también muy buena fecha eh, la verdad que también sin irme haciendo con bandas que no son del estilo y con bandas que son del estilo nos ha ido muy bien eso también, estuvo muy bueno en XLR cuando tocamos la primera vez con, con Renocer también, se vendieron, no sé, habíamos hecho unas remeritas, ¿sabes? Se vendieron las remeras, se vendieron los discos, se vendieron, firmame la remera, firmame acá, firmame allá, ¿viste? Y eso también, ¿viste? Loquísimo firmar el ¿Qué querés? Por... vos, si claro. yo si <risa> me, vos no me cambié, no me conocé eh. eh, Hablando un poco, estábamos hablando recién del demo, estamos hablando recién de los temas, ¿tienen pensado grabar algún disco ya a, a futuro o próximamente tienen pensado ya grabar un disco con sí, sí, bueno, de eso depende mucho la, la respuesta de la gente porque se hace muy difícil para grabar un disco queremos hacerlo independiente sí. es, es, eh, es mucha guita metimos mucha guita en estos cuatro temas que fueron bien grabados y hubo una, toda una producción de tapa y todo ¿viste? y fue sí. mucha plata gracias Alejandro <risa> eh, así que el tema es la respuesta a la gente cuando sintamos que, que la gente necesita un disco no eh, Se lo vamos a dar Pero por ahora, viste Estamos un poco sembrando con este demo La banda Y bueno, después, viste eh, El disco, o sea Tenemos que tener gente que lo compre Porque sí. si no O sea, dentro de este demo Que grabaron de cuatro temas eh, ¿Cuál tema crean ustedes Que es el que más los representa Tanto musicalmente como ideológicamente a ustedes? Yo estaba no sé del estilo El estilo de cada uno O sea, es que ponerle el primer tema que vos pusiste eh, Tiene una fuerza que, que es más o menos lo que nosotros queremos Se tira más o menos a, al estilo que queremos hacer Después tenés un medio acústico que salió también pero... Sí, a, a pesar de que son cuatro temas son A pesar de que son cuatro temas Se nota de la diferencia entre tema y tema Que no son todos con la misma polenta por ahí son un poquito medio diferente entre todos eh, y es un poquito la, la mezcla que que, que se, se nota en el disco viste así que bueno la eh, idea está ahí lo bueno es que la gente por ahí que escucha el disco siempre te, te reclama por un par de temas más o que que lástima que es tan corto que tiene cuatro no, temas yo, nada eh, más así te que... quedas con las te, que te quedás con las ganas viste sí, sí, yo sí, escuché sí, un así, tema y ya me quedé con las ganas de seguir escuchando así que voy a hacer un abuso de autoridad sepanlo, les voy a pedir un acústico, ¿puede ser? acústico? ¿puede ser? ¿puede ser? dale mientras tanto, Johnny vamos a escuchar un tema más de los chicos mientras ellos preparan para hacer el acústico un par de mensajitos, hola, yo soy Carlos. Eh, re, re enganchado. Chico. Bueno, llegaron llegaron un par de mensajes. Llegaron un par de mensajes dice, "Pero no pasan su número, a ustedes, chicos, háganse cargo." Otro más dice, "No se arruguen, papitos, Camila." Guarda. Bueno, invítenla, los números son. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. El, El número es 15 67 98 52 46. O si no me puedes llamar al 02320 45, 24, 23 Claro, ahí tenés para hablar a los chicos Y después otro más que decía Dale, no arruguen chicos, otra vez Insistente Camila Y para que mandes mail a fmlaposta.com.ar Vos que estás del otro lado y estás pidiendo los chicos Que no sé, que no arruen Llama vos, no arrugues vos que estás del otro lado Llamás, hablas con ellos Llega otro mensaje y dice... Vale, Cami, te regalamos un demo <risa> sin llamar. ¿Qué dice? Escucha esto, dice... Ay, papi, estoy ansiosa por tener tu número. Bueno, el número es 1567985246. Claro, no, otro razón? mensaje de texto. Vale, nomás, no te si me esperás un minutito, ya te paso un numerito, mamá. <risa> invítela, invítela a esta chica que llame. Dale, Dale, bueno, Camil, sí, llamá, compártelo. ¿Puedo aprovechar de dejar el mail de la banda también? Sí, claro. sí, sí, te sí. Te Ahí está, sitios web donde la gente o los oyentes pueden encontrarlos. Dale, no bueno, hay un MySpace en, en construcción que es uh, MySpace uh, y una más llave, que bueno, más o menos lo estamos armando a poco y bueno, después el mail es uh, amadellaves info.com.ar así que bueno, si alguno quiere mandar un mail también, te invito a verlo si querés encontrar fotos hot <risa> entra <risa> y, y bueno Camila escuchá 15679 852 46 ...ahí te vas a comunicar con... ...no te iba a decir el nombre el nombre de quién... ...pero con uno de nosotros te vas a comunicar... A no. ...con el que quieras... ...a ver tienen los nombres y las edades para esta chica... ...y bueno yo me llamo Fernando... ...y tengo 30... ...deja de mentir... ¿sí? ...por aquel lado... ...yo 29... <risa> ...me llamo Ramón y estoy recasado... <risa> ...vos... ...tengo 27... ...y me llamo Sergio... Tengo... ¿Cuánto tengo? ¿La calculadora? Tengo 33, me llamo Juan Carlos. Y también estoy re casado, y me están re escuchando y me van a rematar. ¿Vos? Él no. Ah, Carlito, dale, vos también tiraste. No, no, no. Está bien. Si no, la fan no tiene que seguir tan casado. Llega un mensaje, es verdad. Bueno. Llega un mensaje, esta chica dice que no tiene crédito. Uy. Y llega otro que dice... <risa> otra vez pasenlo pasen pasen re rápido bueno otra vez despacito el número porque parece que esta chica ¿es cambio de vuelta? no no, no, no firman sí, bueno escuchame ahí te lo digo despacio 15 679 852 46 ese es el numerito para que vos mandes mensajitos de texto ahora pasale el número para que llamen y hablen con ustedes Podés llamar al 0320 3 20 4 4-52-4-23 Te lo repito 4 423 Así vale. es 0 2 3 20 52 4 23 Llamás, atendemos Te tienen ellos, hablas con ellos Quiero decir que Me acaban de echarte acaban de contratar a vos este... <risa> <risa> Nada, tenemos el nuevo conductor Del aire de la boludez señores No, yo no tengo voz para nada estamos. Seguimos con la gente de ama de llaves, seguimos preparando lo que va a ser este acústico imperdible, vos no te lo puedes perder, Cami, vos que estás ahí ansiosa por tener ese número, ansiosa por tener ese número. Si llamas por él te lo dan. Línea privada Mirá, El tema que vamos a cantar Si lo escuchás al revés eh, Hay un número de teléfono ah. Es verdad No tiene mensajes satánicos Tiene números de teléfono de los chicos Prestá atención Grabalo y después lo escuchás al revés Y si sos de por acá cerca Acercate y Es más y Puedes venir conocer. a la radio ah. Ruta 24 Iba y Gorrea Escalada de Galarza Por Barrio Sancho Venís acá a la radio y hablás con los chicos y le decís todo eso que le querés decir por teléfono. Papitos le decís. Espérame en el mamá. ¿Viste? Tienen mensajes satánicos, mirá. Yo digo algo y ellos te tiran frases atrás, ¿Te podés comunicar con ellos y decirles cómo? Él es de... Llámame. ¿Ves? Tienen mensajes ocultos. Vos tenés que prestar atención. 0, 2, 3, 20, 45, 24, 23 Esa es la línea directa para que te comuniques con los chicos Y le pidas lo que quieras Estamos en la era de la boluda señores Cuando ya pasaron exactamente exactamente 41 minutos de las 8 de la noche Nos quedan 20 minutos de programa Así que vamos a cerrar este acústico Cerrar este acústico Primero quiero que me quiero que se vendan Quiero que me cuenten ustedes eh, Por qué causa, motivo, razón o circunstancia Tendrían que ir a ver amas de llaves escuchar buena música. escuchar buena música, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Más, porque así no, no, te va, así no nos va a... No no. No, no, no, sí, no, no, porque hay mala música, nosotros tratamos de hacer buena música. Si quiere escuchar buena música, se va a llevar a Me parece barbalo. Vamos a hacer... Invitamos a la gente del barrio que también se acerquen a escuchar a la banda cuando tengan la oportunidad de, de ver a la banda cerca, bueno... Los invitamos, sabemos que hay mucha gente del palo dando vuelta acá en la zona y siempre están invitados para, para rimarse y conocer un poco a la banda y saber que de acá de la zona que somos una banda independiente, que la venimos peleando hace varios años y que bueno, lo, lo, lo único que queremos hacer es un poco de heavy eh, llevamos el nombre de, del barrio a todo lados donde vamos y bueno él me preguntó hace cuántos años que estábamos a cómo no era cuenta lo traíamos sí, más o menos sí, tres más. años tres años y medio sí sí sí, sí. sí. sí. así que bueno queda hecha la invitación para toda la gente del palo todos los metaleros de cuartel quinto a ver a Ama del Chávez y aparte <risa> aparte estamos viendo con otros grupitos de por acá para hacer una una fecha acá en el barrio bien para toda la gente que nos quiere ir a ver ¿cuándo dan la fecha acá en el barrio? estamos ¿está ahí? estamos estamos Este, están más que dispuestos de, Cuando se dé eh, Venimos y le avisamos para aquí Buenísimo, están más que invitados Así que, ahora sí puede decir que nos vamos a dar el ojito Nos damos el ojito ¿Se animan a cantarme algo acá? <risa> <risa> a versión acústica Sí, sí Che, a ver, corre que le vas a, le vas a correr la línea Y se, se pudre Ahí vamos ¿Se escucha bien? Sí, sí alguno da cinturón porque está en disco o ¿síste? Sea, un otro que no esté ¿cuál? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es? el otro lindo, eh, ¿no? el otro acá voy <coughs> a no, porque no, está ahí alto esto voy a sea, vencer y lo un poco bajo ahí está no está practicado ahí vamos a tratar de que esto es una improvisación en vivo esto es exclusivo de la 96.5 esto es de la prueba lo que vas a escuchar ama de llaves y suena así sóc ja com So Bueno, llega un mensaje y dice Qué hermosa voz que tienen todos los, los chicos, papitos Firman las zorritas Epa. Llega otro mensaje que dice Yo dejo mi número, este es, ta-ta-ta, Camila Que dejó el numerito no, Camila. Camila, está on fire Anoten mi número y mándenme mensajes Seguramente es ella Así que nada, mataron ahí Ahí estamos, sí. estábamos robando corazones con la gente de Oma sabes Esto se puede hacer así Muy bueno, acústico, ¿cómo se llama el tema? Repetime Voy a vencer Voy a vencer Es un tema que no está en el demo Bueno, elegimos hacerlo para que, bueno También pueda darme otros temas Bien, ¿cómo surge este tema? Voy a vencer, fue un tema del de tecladista Que, bueno, él lo podrá explicar porque no está Bien y, bueno, cuando se fue dejó los temas y, bueno Estamos robando con eso Bien, Nosotros. hay que robar. Sí. Hay que robar, señores, esto es Argentina, sépanlo. Bueno, gente, vamos a ir cerrando este esta pequeña entrevista. Vamos a cerrar este ya este programa porque ya son 48 minutos. Han pasado ya de las 8 de la noche. Así que quiero que repitan ustedes los números de teléfono, los sitios web donde los podemos encontrar, donde podemos llegar a conseguir este demo de ustedes. Bien, el demo... Bueno, hay que hacer otra reedición, se diría el demo, porque ya hay algunos en Fincara en Fincara que todavía barrisas. hay un par de discos eh, después otra roquería eh, Revolution Rock está en Gran Burd eh, hay algunos discos todavía pero bueno nosotros particularmente tenemos que reeditarlos porque ya hicimos pocas copias Así que, bueno, la que bastante, y si bastante no podemos, podemos dar un número o cualquiera que lo quiera que nos llame y... No. Una copia por ahora, ¿no? ¿Le bueno. Una copia. Tenemos un mensajito dice, está re bueno el tema. Camila, Camila está... Este... Bueno, vamos este... Vamos a hacerle un tema. Ah, vamos a hacerle un tema claro. y con esto, con esto cerramos el... Lleva no. sí, otro que dice, eh... me mataron con esas vocecitas bombones las zorritas. Opa. Gracias, perda. mamá. Estamos con los mensajes subliminales. Bueno, ah, pero okay. dedíquenselo Ahí está, vamos a dale, Y a las zorritas Para vale. las zorritas Para Camila Para Camila Escuchate el Celeste, tema, Camila Para Verónica Para... Ivana Ivana No en el CD Se va a ¿Qué vamos a escuchar? Un tema de... Decirlo eh, que es <risa> Astróloga bien No es nuestro eh, Pero no, suena No, no, de temple Bien, dale No, no, es Vamos. Thank you. now sing. No, Llega un mensaje Dice Voy a esperar Sus mensajitos bonitos Seguramente Es la muchacha Que dejó Su numerito ahí. Llega otro que dice Quiero que me manden Un besito todos los chicos Especialmente Germán Que me mata Con la voz Las zorritas ¿Y yo qué tengo que ver? Ver. <risa> eh, Bueno, soy parte de la banda, soy un nuevo integrante. Eh, hago animación, qué sé yo. Qué? Este, bueno, nada, mándenle en el beso. Yo no me... Con ruido. Mándenle beso con ruido. No, sí. de... Para, sí. la zorritas, para las, zorritas. No, no, las zorritas. Para las zorritas. Y bueno, para las zorritas, de parte de Fernando, el guitarrista, un besitos porque parece que son muchas ¿no? sí, son sí. Bueno, un besito son para todas las zorritas, para las zorritas. gracias por escuchar muy bien, bueno gente por allá, no van a mandar un saludo para todos, ya te sé. van a hacer mierda pasa que hay gente acá que va a dormir afuera hoy. a las zorritas eh, cuando vayamos a tocar las queremos ver ahí haciendo la guante eh. claro, con el cartel claro. con allá. el cartelito, claro. si, sí, la remerita dama de llave Bueno, un beso para las zorritas no, Obviamente no que hacer Somos una banda de metal, chicas Y para la chica que estaba llamando Para Camila también para Camila, para Camila. Ahí está, otro para vos, Camila Ahí vamos Para que vean que el metal no es tan duro como dicen Bueno gente Muchísimas, pero muchísimas gracias Por ustedes, haber estado verdad, Muchísimas no, no, no, gracias por no, no, participar no, no. de esto Los dejo, digan lo que quieran no, no, gracias a ustedes por dejarnos expandirnos en, en, en nuestro lugar de origen. Eh... Ahí está la mujer de que la está matando en <risa> este momento. Dieron, ya dieron, ya dieron, dieron... Separación <risa> en vivo. <risa> no, bueno, igual lo voy a leer la pasada. Eh, bueno, muchas gracias a ustedes. A ustedes por, por, por invitarnos y bueno, eh, poder difundir lo, lo que hacemos en el barrio. Y... Nada más, muchísimas gracias. Sí. <risa> Saludos para todos los que están del otro lado, escuchándonos y bueno, espero que les haya gustado. Bueno, y bueno y acá eh le dejamos el demo a los chicos. Me lo llevo yo, sepanlo. Para que para que lo pasen. Ya, ya va a estar sonando que que a la, a las chicas. Porque no llamaron chicos, le piten las chingas. Que, que le guste y bueno. Ya van a ver. Un mensaje de locos amigos Que están llegando que, que ah. se escuchan, escuchan, ah, bien. bien, saludos para todos los amigos locos Que andan sí. por ahí dando vuelta para, para José Galván, para Gustavo Para bueno, todos los chicos del barrio de que, eh, Buenísimo, como saben están invitados cuando quieran eh, Les agradecemos por aportar el programa Así que nada, gracias no, no. Gracias a ustedes Gracias a ustedes Estuvimos muy bien, la verdad Muy, muy buena onda, sí. amigos, muy, muy buena onda sí. Hasta la próxima será. Ahora lo voy a manguear antes de irme Porque ya se nos fue la hora Quiero que manden un saludito a toda la gente que escucha La Era de la Borudés. Un saludito para la 96.5 FM La posta Esto va a quedar grabado, ¿no? así que, que quede bonito. Bueno, de parte de Amar Chávez, eh, saludo para todos los oyentes de La Era de la Borudés en FM La Apuesta 96.5. Muy bien, gente. Bueno, me parece que nos fuimos. Nos fuimos. Como ustedes ya saben, eh, nos encontramos... Como todos los sábados de 19 a 21, esto fue... ¡La era de la de señores! ¡Hasta el próximo sábado, si Dios quiere! ¡Cuídense!